Buen día, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Todo bien vos, sí? Sí, todo muy bien. Bueno, bueno. Hernán, eh, queríamos hablar con vos. Sos uno de los que más viene siguiendo de cerca el tema de portezuelo del viento y, y esto que pretende construir ahí Mendoza sobre el río grande que va a afectar el caudal del río Colorado. Eh, la semana pasada hubo un dictamen del fiscal de Estado Fernando Simón que avaló eh, la licitación eh, de portezuelo del Viento. ¿Qué, qué, ¿Qué has podido ver? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece el dictamen que ha emitido eh, ahí el fiscal de Estado mendocino? Esperable. Eh, en el marco de, de la organización institucional de Mendoza, la Fiscalía de Estado tiene control de legalidad, cosa que no sucede, por eso es que eh, se le había requerido al, al fiscal de Estado Mendocino que, que emita una opinión sobre la legalidad o no de la posible continuidad del proceso de, de licitación de la obra de porte Suero. viento es esperable porque eh, es eh, como se viene manejando desde del gobierno de la provincia de Mendoza entonces eh, en claro direccionamiento hacia la concreción de la obra pase lo que pase y eh, con eh, la, todas las objeciones que las otras cuatro provincias ya han realizado no obstante eh, decir el fiscal que no hay eh, objeciones respecto de la legalidad de la obra habla de que se tienen que merituar eh, las posibles consecuencias de el, la crisis hídrica que estamos atravesando y además le, le advierte de alguna manera al Poder Ejecutivo mendocino que eh, debieran eh, concretarse algunas cláusulas de exención de responsabilidad de la provincia de Mendoza respecto de posibles decisiones de la justicia o del Poder Ejecutivo Nacional... Eh, sobre la continuidad de la obra. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, a ver, continúen con la licitación, pero eh pongan cláusulas que eh, no no comprometa a la provincia de Mendoza en caso de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación o el Poder Ejecutivo Nacional eh hagan que la obra quede paralizada. Esto digamos son algunas cuestiones que hay que leer entre líneas también, o sea, está bien. Eh, el dictamen dice que no hay cuestiones de legalidad, que se puede continuar o que la decisión es del Poder Ejecutivo mendocino, en realidad. Le, le, le pasa la, la pelota un poco al Poder Ejecutivo, al gobernador Suárez, claro. pero le hace este tipo de advertencias que creemos que deben eh, haber hecho algún ruido, incluso en la provincia de Mendoza. claro eh, Mendoza sigue insistiendo de que están hechos los estudios de impacto ambiental, eh, algo que las cuatro provincias ya lo dejaron en claro en, en el COICO que no. No, pero además esto no, no se trata de dejar en claro, no. este Se trata de ver los hechos, de ver la ley, de ver los antecedentes jurisprudenciales que hay respecto de, de las represas que han llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con reclamos, sea de particulares o de instituciones, y, y no están realizados. O sea, ellos dicen que sí, pero no no hay un un estudio de impacto ambiental como la, la legislación nacional, la ley de obras hidráulicas, la ley general de ambiente, lo están imponiendo ya desde hace varios años. Entonces lo que tienen ellos hecho es un estudio impacto ambiental de, de, de la provincia de Mendoza y luego hay uno realizado del resto de la cuenca, pero no en el marco de la, de la ley de, de obras hidráulicas, y además este no se ha dado... esto no hablan, dicen que están los escogidos, pero jamás hablan de la participación ciudadana, ¿no? La participación uh -huh. ciudadana no ha sido garantizada en ningún momento por la provincia de Mendoza. Eh, Hernán, ¿qué laudo falta que haga Alberto Fernández? Eh, porque también mencionan que están esperando eso en Mendoza. Eh, sobre el planteo que realizó el gobernador Silvioto el año pasado en Coirco respecto de la necesidad precisamente de realizar este nuevo estudio de impacto ambiental en el marco de la ley de obras hidráulicas y al que se acogieron el resto de los gobernadores salvo el mendocino en esa decisión que fue de de, de cuatro votos contra uno eh la provincia de Mendoza interpuso un pedido de laudo presidencial ante el desacuerdo en eso siguió el camino que había que había Eh, iniciado la Pampa en el año 2016, con cuando le pidió el laudo a Macri sobre la aprobación o no de la obra en las condiciones de que estaba planteada. Mm. Eh, bueno, ellos dicen que están esperando ese laudo y mientras tanto pueden avanzar. Nosotros entendemos que mientras tanto no pueden avanzar, esa es la diferencia. Ah, y, y Mendoza da un pasito todo, cada vez que puede, eh, a pesar de esto. Ha dado más que nada pasos eh, mediáticos, eh, mm. y además... Yo soy de los que cree, y en esto eh, coincidimos también con, con la Fiscalía de Estado de nuestra provincia, en que eh, la justicia no va a paralizar ningún proceso que no sea eh, materializado. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras no se ponga un ladrillo... en donde será emplazado por tesoro del viento probablemente la justicia no la no la paralizará mm. entonces eh ellos van avanzando en este proceso de licitación que además ha sido muy cuestionado y esto lo tenemos que decir pali el el dictamen del fiscal de estado mendocino que ha sido tan este nombrado estos en estos días eh es a recrimiento de tres eh, o cuatro objeciones a la obra que hacen eh personalidades de la provincia de Mendoza juristas. Eh, personas de la Asamblea por el Agua de la provincia de Mendoza. O sea, no es un cuestionamiento campeano este, ¿no? Uh -huh. Vale decirlo. Son cuestiones que tienen que ver con la legalidad del proceso licitatorio en primer punto. Hay un solo oferente que había ofrecido 1.200 eh, millones de dólares, había pedido en su oferta, le pidió un 25% de rebaja y lo dio. Nadie sabe por qué, o sea, un 25% de rebaja en esos este números verdaderamente o los estaban estafando con el primero o los están estafando con el segundo número. De esto este a la asamblea mendocina no hablan. Y además hay una hay objeciones respecto también precisamente de juristas mendocinos que le están diciendo al gobernador Suárez Eh, gobernador, fíjese que la Corte ha eh, paralizado obras similares en casos similares. Entonces, ojo, no vaya a ser que nos embarquemos en, en un megaproyecto que después la justicia eh, nos diga, esto está mal hecho, hay que detenerlo hasta eh, tener todos los papelitos en regla, como dice la Pampa. Veremos qué sucede, el gobernador ha anunciado que va a avanzar con la obra, Con licitación en realidad, sí. todavía no hay ahora Sí, sí, tiene que adjudicarlo o no, eh, el, el próximo paso. Eh, Hernán, eh, la Pampa va a pedir reunión del Consejo de Gobierno, anunció el gobernador eh, Sergio Siliotto la semana pasada, hoy le enviaría eh, la nota al Ministro del Interior. Eh, ¿La discusión se va a dar ahí en el Coirco? ¿Nuevamente? Ojalá, ojalá, es donde tiene que darse, mm. me parece que es muy atinado el, el pedido de, del gobernador, de juntar eh, a sus pares con el Ministro del Interior, que es el pres quien preside el Consejo de Gobierno del Coirco, y eh, definir ahí. Pero definir eh, que Mendoza entienda que no puede avanzar en la materialización de esta de este proyecto sin eh, dar cumplimiento a lo que ya decidieron los gobernadores. Ahora no hay nada que decidir. Lo que hay que hacer es que Mendoza eh, se... Eh, A venga a cumplir con lo que dijeron los gobernadores. Mientras tanto, este, está bien, ellos pidieron el laudo del presidente, mientras el presidente no laude, lamentablemente no puede. Sí. No laude a su favor, digo, ¿no? Este, no no pueden eh, avanzar con, con la obra y, y sería un contrasentido sí hacerlo en la licitación, o sea, adjudicar una obra que no se puede iniciar... Este, pareciera casi un absurdo, ¿no? Eh, a medida que pasan los años eh, y el proyecto este no avanza, eh, avanza la crisis hídrica, Hernán, eh, el caudal del Colorado no es el mismo del que estaba proyectado eh, la construcción de Portezuelo. Eh, esto por ahí Mendoza no, no lo menciona, se queja de que no tiene agua, pero no menciona que hay una crisis hídrica que no le va a permitir eh, llenar la, la presa incluso. Crisis hídrica que menciona, así cuando eh, la eh, utiliza como excusa para no otorgarnos un caudal en el río Atuel. Claro. Fíjate cómo la crisis hídrica es válida y existe y es utilizada como argumento eh, en uno de, de los ríos intraprovinciales y en el otro parece brillar por su ausencia, como aquí. Eh, crisis hídrica que... No sabemos si vino para quedarse, no sabemos si será pasajera. Lo que sí sabemos, y esto lo venimos diciendo nosotros desde hace ya varios años, es que esta inventada obra de Portesuelo al Viento, como la obra que trae el progreso, la obra del siglo, eh, nosotros seguimos diciendo que es un progreso que atrasa, una obra que fue planificada hace muchísimas décadas, que fue aprobada, es cierto, por el Tratado de Coir con el año 76 que el proyecto es casi eh, tan viejo como como nosotros claro. <risa> eh, ya este, ya no es progreso entonces no me parece claro. si tuémonos años 76 este, con un módulo del río que era de más del doble del que lamentablemente tenemos hoy el mm. módulo quiero decir el promedio del caudal claro. del, del río no este entonces este creo que, que con los 2023 millones de dólares que el Estado nacional le está pagando a la provincia de Mendoza eh porque es dinero del Estado mendocino y en esto nosotros no no tenemos objeciones, creo que Mendoza podría realizar obras que verdaderamente traigan progreso este, a, su, a su provincia y y por qué no a la cuenta del río grande y del río Atuel también. Hernán, eh no sé si quedó algo que quieras decirnos, sino gracias como siempre por estos minutos. No, nada, esperemos que que este pedido de del gobernador Silvito tenga buena recepción de parte del resto de los gobernadores, seguramente, esto no es nada más ni nada menos que ser consecuente con lo que la Pampa viene diciendo respecto de Puerto del Viento desde que se reinició eh la posibilidad de la concreción de la obra en el año 2016, así que este, no, no no es ni más ni menos que eso consecuencia eh, con, con actos de, de la provincia y de, de sus autoridades desde hace ya 5 años a la fecha así que seguramente tendrá buena recepción Gracias Hernán, que tengas buen día Muchas gracias, que tengan buen día sí, ustedes,